Bueno y continuamos acá en la Minga de Alas, este día jueves son las 12 y cuarto del mediodía y eh, tenemos vías de contacto, las vamos a actualizar por si alguien eh, quiere comunicarse, comunicarse. con nosotras acá, remingada de día jueves, puede hacerlo al 15 4 80 23 15 que es nuestro teléfono móvil, celular. Que cuenta con WhatsApp, nos pueden mandar un audio ahí, lo que sea, o pueden llamarnos directamente al 449-350, que es nuestra línea fija de teléfono. Así es, bueno y el equipo de la Minga de Alas viene creciendo, viene creciendo, se vienen sumando las compañeras, las amigas, eh, así que hemos ido convocando particularmente a quienes, con quienes vamos compartiendo también distintas experiencias radiales, eh, así que estamos acá con la grata compañía de nuestra amiga y compañera uh -huh. querida Auca, Mari Mari Auca. Mari Mari Kompuche, Mari Mari Kompuanayi. Bueno, hoy, eh, Mari Mari, aquí a las compas, presentes, gracias por este, este nuevo espacio. Aquí vamos a tratar de acompañarlas y ver qué, qué podemos hacer juntas. Ahí está. Eh, bueno, aquí un, un día más en la radio, así Ajá. que contenta, contenta por estar aquí en el, un día tan soleado y hermoso. Así es, y un, un día que, bueno, viene bastante movidito en cuanto a la realidad que se está viendo en el conflicto territorial en general, y porque, bueno, hablábamos antes en el bloque anterior con los Lamuén, eh, Rogelio y Paula, sobre la, la situación que está transitando hoy eh, la comunidad de Costa del Lepa, Y vos traes eh, información para compartirnos de allá, del otro lado de la cordillera, de Ulumapu Nos traes en realidad un recuerdo, ¿no? De Ulumapu un recuerdo de hace tres años, un recuerdo, una trayectoria de recuperación. Así es, eh, me gusta compartir eh, bastante información eh, de todos los ámbitos. Eh, es que estamos ricos de muchas cosas y algunas que quedan capaz tapados o escondidas en ciertos lugares. Eh, más que nada es una invitación a apoyo. Lo tomo de esa forma porque es un llamado de la gente de Panguipulli, que es eh, en Gulumapu, el es el oeste de o sea del otro lado de la cordillera, digamos parte del territorio mapuche del Hualmapu. Eh, es un recordatorio del cada 22 de agosto se llama a compartir, a tomar conciencia, a marchar, a manifestarse en relación al asesinato de Macarena Valdés. Alamien fue asesinada, eh, hay varias trabas en la parte de la investigación, así que la verdad que recordarla, pensarla y pensar también las cosas que están sucediendo día a día eh, te llena de, de dureza en realidad, de neuén, de, de, de fortaleza, porque vas tomando conciencia de las cosas que no querés. Y, y lo importante es aquí traerla eh, en recuerdo, más que nada por ser la MIEN, por, por defender su territorio, por oponerse a una empresa, una multinacional que era una hidroeléctrica. Es una hidroeléctrica el día de hoy, lleva tomada 8 kilómetros de un río en Gulumapu, en, en Panguipulli. Es un sector, digamos, eh, cerca de Temuco, o sería como a unas... 15 horas desde aquí de donde estamos, cruzando por Osorno, más o menos a distancia. Uh -huh. eh, la verdad que, que, bueno, me comunico a, eh, seguido con, la, con el compañero, con, con su compañera actual. Eh, así que, bueno, aquí haciendo como eco de, de su llamado, de su pedido eh, de, de este 22 de agosto. Podemos nombrarla la empresa, ¿no? Es una au empresa austro-chilena, o sea, de Austria y de Chile, que se llama RP Global Chile Así Energías es. Renovables Sociedad Anónima. Así es. Ese flor de nombre tiene. Y es hace nombre. eso, como... Eh, eh, ellos dicen que hacen mini centrales hidroeléctricas de paso y parques de energía eólica. Sí, eh, en general este tipo de emprendimientos eh, se... se toman en la parte más rica, digamos, de, de los mal llamados recursos eh, naturales, que para nosotros son eh, Nien Mapu. Los Nien Mapu son lugares sagrados, lugares espirituales, lugares donde nuestros antiguos se realizaban eh, las ceremonias, algún que otro encuentro importante para una comunidad o para el pueblo mapuche. Así que la verdad que más allá de, de, de que sean estos espacios o no, Eh, el cuidado del territorio de ser en general, y, y bueno, se disfrazan de estos nombres que, que son muy técnicos, que la gente a veces no llega a comprender, la gente de la sociedad en general, o no llegan a, a reflexionar y bueno, todo lo, lo toman como un avance, como, como que va a haber trabajo, como... Así que la verdad que bueno la, la oposición de la Lamien fue muy importante. Ellos se acercaron a una comunidad a acompañar el proceso donde la comunidad estaba resistiendo, incluso estaba reclamando este territorio que la que, que la hidroeléctrica eh, tomó. Eh, y bueno, y en y en eso entre amenazas y y y bueno, la asesinaron directamente. La asesinaron porque bueno, la Lamien presentó, presentaba Eh, lesiones o presentaba todas las condiciones para, a, para demostrar que era asesinada y fue colgada en su propia casa eh, lo, la, lo más lamentable que, que la encontró su niño uno de sus niños que ahora tiene 12 años eh, y es eh, tuve la oportunidad de conocer la familia sus hijos cuatro niños eh, es triste es duro es es eh, Es fuerte eh, poder compartir, digamos, las palabras, sus vivencias. Eh, ellos están muy eh, en contacto, o sea, ellos están muy mm, acompañados por su papá. Eh, van adelante con la reconstrucción del pueblo mapuche. Están muy presentes. Saben que su mamá, bueno, ya no está acá en, en este plano, pero sí los está acompañando desde el bueno, mapu. Eh, así que hay una fortaleza muy importante en esta familia que se constituye de cuatro niños el papá y la compañera eh, actual de, de Rubén así que bueno la verdad que, que llamamos a toda la gente en realidad que es, este 22 de agosto pueda realizar alguna manifestación eh, luego le vamos a compartir un audio que, que envió Rubén Rubén Collío que es el, era el compañero de Macarena Él, ...llama al, al levantamiento de más que nada de las comunidades, de la gente mapuche... ...porque no queremos más muertos, no queremos más muertos por, por enfrentar a una multinacional... ...por defender el territorio, eh, y no queremos ningún muerto en realidad. Así que la verdad que su mensaje es muy claro en el audio, que lo vamos a pasar luego. Eh, bueno, ahí está mucho más detallado eh, la situación judicial también... Eh, se puede ver y incluso hay un documental que se llama Mataron a la Negra, que está en YouTube, que lo puede mirar cualquier persona que que pueda que tenga acceso a Internet. Eh, ahí, bueno, explica, Rubén está en el territorio, comparte, puede mostrar un poco de, de aquella mapu que, que es tan rica en, en árboles, en agua, en montañas, eh, es simil acá a este a este territorio. Uh -huh. Así que la verdad que que ese eh, documental está muy interesante para el que quiera verlo, se llama Mataron a la Negra bien uh -huh. Buenísimo, bueno tengo entendido eh, podemos dar una primicia pero hasta ahí Por ahí nomás, que acá en la comarca va a haber una actividad que tiene que ver con el recordatorio de Macarena y con recordar justamente esta, esta fecha emblemática, que es la fecha de, del asesinato de ella. Más allá de que lo quieran hacer pasar por un suicidio, esa perversidad que tienen las fuerzas mafiosas y las fuerzas represivas estatales. Eh, así que bueno, ahí estaremos después... Eh, Compartiendo esa información, AUCA, y, y convocando a quienes quieran venir a, a compartir esa actividad. Así es, bueno, hoy que es 15, estoy mirando la fecha, eh, quedan pocos días, ya desde varias veces en el programa Fentren estuvimos eh, haciendo memoria, quisimos, bueno, por temas de tiempo no llegamos, pero compartir audios, eh, y hay mucha información por internet, incluso hay una página en Facebook que se llama Justicia para Macarena Valdés, Eh, también pueden eh, observar ahí lo, toda la información que hay, eh, digamos, eh, del otro lado, en Gulumapu, eh, las las comunidades están muy, en man, o sea, todo el tiempo constantemente manifestándose, en eh, marchas, eh, en pie de lucha, digamos, eh, que es lo que aquí este lado nos está costando un poco, pero vamos en camino. Vamos eh, en esa. Sí, sí, ahí vamos. Así que la verdad que, bueno, este 22 de agosto esperan que en, en varios lugares de, de Hualmapu, eh, en todo el territorio mapuche, se puedan levantar, puedan manifestarse, eh, pedir justicia por la negra, le decían la negra a Macarena. Eh, y bueno, seguir tomando conciencia, defender nuestro territorio, que es lo más importante. Y bueno, sin territorio no podemos ser mapuche, así que tenemos que seguir levantándonos Llamando a la gente mapuche que, que despierte. Y que vuelva a los territorios, ¿no? Así Quienes es. no están aún ahí. Bueno, muchas gracias, Auca, por compartir todo esto, por ponernos al tanto, por, por hacernos formar parte también de, de lo que se vive allá en Gulumapú, que también eh, somos parte de eso, ¿no? Eh, así que, bueno, vamos a... No sé si hay algo más para agregar. Eh, por ahora la verdad que eh, quería solo compartir este tema que es importante, eh, me parece hay varios muertos en, de hecho en, en agosto para recordar, creo que a veces nos, nos, nos encasillamos, nos estructuramos en meses o en recordatorios tal día tal día, pero bueno todos los días hay que llevar eh, la memoria que es lo más importante, lo más valioso, eh, pero bueno, ahí está el 22 de agosto, atentos la gente, ya vamos a compartir alguna actividad, Y bueno, es justicia y, para Macarena Valdés Y trajiste un audio, ¿no? Donde habla su compañero Para, para escuchar un poco y compartir Así es sus, sus vivencias, su forma de recordarla Y la realidad que se está viendo allá Del otro lado de la cordillera Vale Maripupeñi Pulamien Compuche, Rubén Piñen Macarena Valdés Yem Mi Azcadi Tufashi Mungen Mug mongelen Mulen Les saludaba, les decía mi nombre es Rubén Collío y fui compañero de Macarena Valdés en esta vida y nosotros vivimos en el Ulumapu, el territorio que hoy se autoproclama como Chile, ¿no? como Chile Eh, vivimos en el sector de Drángil. Macarena Valdés eh, fue asesinada en el 2016, el 22 de agosto del 2016, y por oponerse a la instalación de una central hidroeléctrica. y Nosotros apoyamos a la comunidad Nehuén de Drangil en su oposición a esta central. Eh, esta es una empresa de capitales austriacos que se llama RPE Global, que tiene usurpada 8 hectáreas de terreno de acuerdo a lo que reclama la gente de la comunidad se instaló su sala de máquinas sobre un cementerio mapuche un cementerio que también le pertenecía a la comunidad y, y que bueno, tiene entubado un río durante un trayecto de 8 kilómetros además las líneas de alta tensión pasan hoy por sobre nuestras casas Todas estas eran las razones por las que nosotros nos oponíamos a la instalación de esta empresa. Eh, Macarena se atrevió a alzar la voz, se atrevió a, a participar en estas luchas y por eso fue amenazada y terminó siendo asesinada el 22 de agosto del 2016. Ya van a ser tres años desde eso, nosotros interpusimos una querella criminal por homicidio. Eh, y la fiscalía eh, se ha negado a, a darnos justicia, se ha negado a investigar como corresponde durante estos tres años, han cometido muchas negligencias, han perdido información, se han perdido pruebas desde las carpetas de la fiscalía, eh, han contratado a, a personal que, que no están capacitados o que derechamente eh, son de de ética o valores cuestionables, le han solicitado informes y, y supervisión de informes a, a las mismas personas que han hecho los informes originales y, y bueno, han tratado de, de una u otra forma de cerrar esta investigación en más de una ocasión intentando hacer pasar este asesinato como un suicidio Nosotros en el 2018 logramos demostrar a través de un análisis científico que la negra fue asesinada. Macarena apareció colgada dentro de nuestra casa simulando un suicidio. Pero nosotros demostramos ya a través de un análisis histológico que la negra ya estaba muerta cuando la colgaron y que por, él, por lo tanto alguien, alguien la colgó, alguien la puso ahí para simular un suicidio. Eh, sin embargo desde la fiscalía se niegan a investigar hasta el día de hoy eh, estamos solicitando apoyo de, de distintas eh, personas, de distintas organizaciones que nos ayuden a reclamar, eh, que nos ayuden a gritar nuestra rabia que nos ayuden a, a gritar que reclamamos justicia, que exigimos justicia porque ya sabemos la verdad, la verdad es que la negra la mataron Ahora necesitamos que se investigue y que se haga justicia. Y eso pumayi pula chalín Un abrazo desde acá, desde la montaña.